están celebrando estar en el monte de Sion. ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo? ven al monte del sion Дякую! А